Santa Rosa, Máximo Paulucci. Máximo, Pablo Cucharini, Lautaro Ventiveña, te saludan. Buen día, ¿cómo andás? Hola, buen día. ¿Cómo les va a ustedes? Muy, Muy bien. bien. Saludos para ustedes y para la audiencia. bien. Eh, Máximo, eh, tenemos interés en conocer cómo está la investigación eh, de esta causa que se abrió para eh, tratar de investigar eh, el brote ahí en Catriló, eh, a partir de, de alguna fiesta eh, no permitida que se habría realizado en algún campo ahí entre Catriló y Pellegrini, eh, sé que hay seis imputados, a ver, contanos cómo, cómo está esa causa. Bueno, el, el trámite de la causa es el eh, siguiente, en resumen, esto ya, ya se los he contado, pero bueno, bien vale reiterarlo, se inició obviamente a partir de de la noticia que fue pública y notoria de la, del inicio del, del brote eh, y la comunicación por parte del Ejecutivo Provincial de que, eh, por la información de, de Salud Pública, el inicio del brote había sido en, en Catriló, o en esa zona entre Catriló y, y Pellegrini Provincia de Buenos Aires, y en función de eso y de una información policial, acercada a la Fiscalía, se inició un reajo de investigación en búsqueda de la digamos, con ya ciertas sospechas a partir de la, inform de la información policial, de que algunas personas de oriundas de, de Catriló o que residen en Catriló habrían incumplido las medidas por parte de la provincia de La Pampa tendientes a evitar la introducción, en este caso, de la pandemia COVID y la propagación de la misma. En función de eso se pidieron algunas medidas iniciales, por eso un, digamos, fue una marcha, una marcha un tanto silenciosa hasta el momento la causa, porque hubo eh, información que, que, bueno, que, que es reservada y que depende justamente de esa reserva de, del éxito que pueda tener en la evolución de la investigación culminó, y hasta el momento ese es el último dato que, que puedo informar, con el secuestro de seis celulares a seis personas imputadas, que previamente ya habían sido notificadas como imputadas eh, en, en, un, en el marco de un mismo legajo, y eh, con posterioridad se secuestraron esos teléfonos. La sospecha sigue siendo la misma en virtud de la información que, que, que está, que se introdujo en, en la causa, eh, ahora cada vez más puntual y más precisa de que en los días previos, en los días en, en un fin de semana de julio, <coughs> concretamente, eh, estas personas habrían salido, habrían egresado de la provincia y vuelto a ingresar, no por una cuestión laboral eh, y sin dar cuenta a las autoridades provinciales de ese ingreso y reingreso y sin obviamente hacer una cuarentena posterior al reingreso a la provincia. Esto en el marco de la legislación provincial, la normativa COVID de la provincia de La Pampa era un, una actividad prohibida o, o, o violatoria de esa, de esa normativa y en función de eso estamos investigando. Esa es, en resumen, eh, la sospecha ...que tenemos y por eso es que la causa sigue vigente. Concretamente, eh, no hasta el momento... ¿Se escucha bien? Sí, se escucha eh, bien, sí. Hasta el momento no hubo otros actos procesales <coughs> que requieran la presencia de los imputados... ...pero sí se siguió incorporando información. Por eso, hasta el momento no hubo otros actos... ...que, que necesiten de la presencia como una declaración de imputado o una eventual audiencia pero sí, hasta la fecha estuvimos recibiendo información que ya se había solicitado previamente, y que en gran medida está relacionada con teléfonos celulares, no sí. solo el secuestro, sino el pedido de información de titularidades, de, de, de esas líneas con qué equipos eh, trabajaban, con qué teléfonos, si hubo tracks, si mail tracks de los mismos, eh, impactos de antena en nuestra provincia y en la provincia vecina de Buenos Aires, eh, bueno, etcétera. Esa es información que se fue incorporando hasta el momento y por eso es que eh, no hubo otro tipo de audiencia. Sí, el, el, el, seguramente, y esto yo ya lo había adelantado, más allá de lo que, obviamente, que nosotros somos parte y es una cuestión que tenemos que requerirla, en este caso, a un juez y, y, y la otra parte podrá contradecirla pero en sí es intención de la fiscalía pedir la la apertura de esos teléfonos celulares en lo en lo próximo ah, claro sí te iba justo te iba a consultar de eso si estaba prevista eh, la apertura sí, de los teléfonos la apertura de los teléfonos todavía no está prevista pero si sí la fiscalía quiere requerirla hay dos posibilidades que, que da el procedimiento penal hoy en día Hasta el procedimiento penal regulado por ley 2287, que, estuvo, que estaba vigente, pero digamos no es el, la última modificación, solo estaba previsto como una prueba jurisdiccional, es decir, sí o sí eh, requería de una audiencia de formalización y ahí la decisión del juez. Hoy en día, si bien depende de una decisión del juez, eh, no es requisito necesario una audiencia de formalización. Se puede pedir este tipo de prueba jurisdiccional sin que haya una audiencia. Entonces son esas posibilidades que estamos evaluando, pero en los próximos días seguramente que, que va a haber novedades con eso. ¿Cuántas personas? Mientras tanto están secuestrados en, en, en poder de la Fiscalía. Bien, eh, seis personas son las que están siendo investigadas. Entonces, hasta el momento, ¿podrían ser más? Sí, obviamente que... La apertura de un teléfono celular siempre implica eso, no, no es una, obviamente que una búsqueda eh, a ver qué se encuentra, siempre previamente el que lo requiere tiene que tener una sospecha, eh, entendemos que hasta el momento esa sospecha la tenemos y podemos sustentarla ante la jurisdicción y después obviamente que no se puede buscar en un teléfono celular cualquier tipo de información que haga la privacidad de las personas, pero sí... Eh, cuestiones que tengan que ver con esta sospecha de la fiscalía. Entonces, en virtud de eso, como ha ocurrido en otros casos, de la apertura del celular, obviamente que podrían surgir eh, otras cuestiones que están relacionadas íntimamente con, con estos hechos que consideramos ilícitos y puede implicar la imputación de más conductas o que haya más imputados. Eh, Máximo, ¿esto quiere decir que eh, no solamente se los podría acusar o imputar del 205, sino de algún otro tipo de delito? Bueno, el artículo 205, sin duda, eh, por lo menos a nuestro criterio, eh, aplicaría en función de la sospecha inicial. Pero sí, obviamente que también está previsto en el Código Penal el artículo 202 y 203. Eh, que tiene que ver con la, eh, con acciones tendientes a, a introducir una, una epidemia de manera dolosa o de manera culposa, bueno, eso también es, es, tenemos esa posibilidad no, siempre nos centramos en que previo a la judicialización es decir, durante la investigación preliminar, lo que investigamos son hechos, después la, obviamente que tienen relevancia delictiva después la en una audiencia de formalización posible o eventual es donde se empieza a perfilar eh, cuáles sería el tipo o los tipos penales a encuadrar o, desde el inicio los que investigamos son hechos en un marco en donde eh, casualmente o no casualmente se dio la, el inicio de este brote después si, si se puede demostrar está íntimamente relacionado con esto o no, o qué incidencia tiene eso en, en este hecho, lo veremos en el marco de la investigación. Bien. Pero su, suponiendo de que ninguna de estas personas esté ligada al inicio del brote o que esto no tenga incidencia, de igual forma nosotros consideramos que sería una actividad delictiva en función de, de no respetar la normativa claro. provincial. Sí, sí, clarito. Máximo, le cambiamos de tema. Usted también está a cargo de la investigación sobre la supuesta violación a las normas de la cuarentena eh, a raíz de estas fotos que se conocieron del presidente del Superior Tribunal de Justicia, José Zapa, quien supuestamente eh, se habría reunido eh, en su propia casa, en una reunión, en un almuerzo, con más de las personas que estaba permitido en ese momento. Eh, ¿Qué nos puede decir acerca de esa investigación? No, simplemente lo que, que ya en su momento le, le dije a los medios, esta sugerencia, yo entiendo que eh, lo, ustedes lo, lo manifiestan de forma potencial o eventual, pero bueno, sí, se, se hizo esa sugerencia de día, hora, etcétera eh, a partir de una publicación que por el momento no, no, no había otra información a cotejar más que, que eso. Eh, o sea, no, no la, hay ninguna de la, denuncia. De la... Desconozco en esto eh, si hubo una denuncia posterior cuando se inició, puede ser que pueda ocurrir una denuncia en una comisaría y tarda este, unos días en llegar, en, en sede fiscal no se hizo y sí se inició de, de forma preliminar esta investigación que tiene que ver con la discusión... En, en uno de los diarios locales de, de, de esta información. Se, también se, se asignó un fiscal para colaborar con la misma y se pidieron una serie de, de medidas o de informaciones a los efectos iniciales de corroborar o no la información, este, de tipo periodística. Este, por el momento nada más puedo decir, pero sí, este, obviamente que como cualquier investigación se puede iniciar por denuncia eh, o de oficio, o por información policial, esto es una investigación de tipo preliminar que se inició a partir de la difusión periodística. Bien, pero obviamente no hay... que después un juez puede denunciarse, cualquier ciudadano siempre puede hacer una denuncia. Claro, pero nadie se acercó a presentar ninguna prueba sobre esta reunión. No, no, no, no, por el momento no. Bien. Por el momento no, sin perjuicio de la información que pueda eh, requerir la Fiscalía. Pero lo que contamos inicialmente, más allá de la los requerimientos policiales, es la, la noticia periodística. Eh, eh, eh, si sí. hubo alguna denuncia en, o alguna información en alguna dependencia y aún no llegó, lo desconozco, puede ser, o que se hagan otra dependencia, eh, que no sea la policía o la fiscalía, de, de índole administrativa. Por el momento lo desconozco, no digo que no que no... Claro. Que no exista, sino que lo desconozco. Eh, Máximo, eh, la cantidad de causas eh, que se inician o que inicia la policía en, cuando detecta infracciones este, al 205, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo es el número eh, desde el inicio de la pandemia? ¿Ha reducido a partir de que eh, se flexibilizó la cuarentena? ¿Cómo, ¿Cómo viene eso? Acá en la ciudad, por ejemplo. Eh, sí, en la, en, en la sede Santa Rosa, yo no te voy a hablar de la ciudad, sino te voy a hablar de la primera circunscripción judicial, que es la, la, la jefatura que exterso este sí. año, es decir, sí. es, o sea, que tiene como sede, obviamente, a, a Santa Rosa. Pero bueno, distintas también localidades del interior, como Macachín, Castex, eh, Toay, bueno, eh, Catriló, etc. Eh, aproximadamente el... el Y ahí mmm, aprovecho la pregunta para hacer algún, algún tipo de, de aclaración al respecto. Las causas iniciadas o a, a cargarse, porque aún hay obviamente que el volumen es tan exorbitante que muchas se han iniciado como sumario policial, pero aún no han podido cargarse en el sistema de gestión de legajos penales, son aproximadamente, solamente en la primera circunscripción, 5.000. Más o menos, estoy diciendo un número sí, aproximado, sí. ¿no? Sí. Eh, porque esto obviamente que va modificándose día a día. Obviamente que de la información policial hay números que superan ampliamente esto que estoy diciendo y voy a explicar por qué. Esto depende de contabilizar la... por infracciones, por causa penal o por infractor, ¿sí? Claro, en alguna causa Pero... puede haber más de un... Y sí, esto es muy particular, es una situación tan especial que hay que, ser, este, muy, digamos, hay que analizarlo muy sensiblemente porque si no sino nos puede llevar a, a, a conclusiones erróneas. Mm. Eh, no es normal, no, no, no es, nunca eh, con anticipación en todos los años en el Poder Judicial tuvimos causas con 30 personas imputadas en una sola causa, o 40, mm. o 86 en el caso eh, de alguna en particular. Acá, en Pico, en General H, ustedes recuerdan en, en, en distintas causas en la carrera de galgos ilegal, bueno, sí. yo recuerdo muchas causas en donde ha habido entre 30, 40, 50 y más personas imputadas en una sola causa. eso obviamente que si se mide por infractor, los números son <coughs> aún mayor Y eso es importante también decirlo así, porque el trabajo que... Eh, que lleva una causa de esa naturaleza por la cantidad de personas imputadas y testigos y pruebas a realizar, obviamente que, que es mucho más dificultoso que en una causa donde hay una o dos personas imputadas. Eso también es un desafío para nosotros porque, si bien estamos en una parte del, del servicio de justicia y del poder judicial, siempre tenemos que analizar otras cuestiones que tienen que ver con... Eh, El, el diseño de una investigación en función de la cantidad de personas imputadas. No es lo mismo pedir una audiencia para una persona que para 86, mm. no es lo mismo decidir la detención de una persona que tenés tantas personas que a priori sabés que no, no vas a tener un lugar adecuado para, para alojar a tanta, eh, ni hablar en la expectativa que eso genera para una hipotética etapa de juicio, etc. Bueno, son todas cuestiones. Que especiales que se dieron en esta situación de pandemia y que se presentan y se van a seguir presentando dificultades que, que que no están previstas en en la normativa de procedimiento pero tenemos que afrontar y resolver de la mejor manera posible. En función de eso ya te, te reitero tenemos un montón de de sumarios policiales que siguen llegando eh, y el, el personal como ustedes saben y, y funcionarios eh, reducido por distintas ferias por distintas licencias que que, que ocurren en, en esta situación obviamente atendibles y entendibles pero bueno nos ha, ha dificultado esa carga eh, de sumarios por, por ser tan exorbitante y por fuera de cualquier promedio normal de años anteriores entonces es muy difícil hacer una conclusión y sobre todo que la pandemia no terminó y está en su pico de decir cuánto en cuánto impactó esto en cuánto va a impactar este, este número de pandemia versus números previos a la a la pandemia lo cierto es que hay esa diferencia que es sustancial por lo menos en la primera circunscripción judicial si uno lo mide por causa o, o legajo penal o si lo mide por infractor si lo medimos por infractor Y ya estamos cerca de los 9.000, seguramente, o pasando los 9.000 infracciones desde que inició la pandemia eh, vinculadas a una causa penal. Las causas penales, ya les digo, son sustancialmente menos, pero eso no quiere decir que sea menos trabajo, sino que eh, las contabilizamos de otra manera en la, en mm. la sede judicial, eh, porque hay causas que tienen una o dos personas imputadas y otras que tienen más de 80. Claro. En, en ese mix... Eh, sería el promedio que tendremos que ir buscando pero bueno como no esto no terminó y sigue eh, sigue impactando sobre los, los números y, y va a seguir impactando eh, no podemos digamos hacer una conclusión en este momento que sea determinante o asertiva sino que podemos ir informándoles eh, los números o cuánto impactó hasta ahora en Si lo comparamos con una situación previa, ¿no? los números del Ministerio Público Fiscal están en un tablero de gestión, nosotros tenemos un tablero de gestión en donde a partir de la carga de cada sumario policial, cada empleado, cada fiscal y el resultado que tiene esa misma causa, podemos ver de manera permanente eh, ¿Cuántas causas hay terminadas? ¿Cuántas causas hay en trámite? ¿Cuántas causas están para juicio? ¿Cuántas causas se acusó? ¿Cuántas son que eh, se pidió un sobreseguimiento? Etcétera. Eso nos permite saber con qué, cuál es el nivel de eficiencia que tenemos, por lo menos cuantitativo, eh, y hoy en día, bueno, eh, la dificultad que tenemos es que para poder medirlo vamos a tener que tener todas estas causas cargadas en el sistema y tenemos una gran dificultad para hacerlo en función del, del volumen claro. de las mismas. Pero bueno, lo vamos a hacer, obviamente tenemos un, esa dificultad, pero nada que no, que no pueda soltearte con, con, con esfuerzo y, y dedicación. Eh, bien, Máximo, eh, ha sido bastante claro. Eh, gracias por estos minutos con la radio. Bueno, no, gracias a ustedes. Bien. Que tengan un buen día. Igualmente. Eh, la palabra del fiscal chau. general de Santa Rosa, Máximo Paulucci, pasaba por la mañana a Kermesera, 8.40. ¿Estás al tanto? ¿Estás escuchando Radio Kermes? 106.1.